Bueno, 11 y 17 minutos. La temperatura te la actualizo.、Uh, 32,8 en este momento. ¿Cuánto San... va a ser? 36. Bueno. Pero se va p a s a y los días lleguen... siguientes? Los días siguientes, 40 mañana. ¿En serio? Mañana martes. La... Lo, lo dije hace、oh. un ratito: 40 grados. 36 el miércoles. 35 el jueves. 31 el viernes. Sábado 35. Domingo 35. Bueno, que c a s i que lo del viernes es un respiro, o sea, 31 o 40. No parece... podemos estar hablando ya de ola de calor, porque viste que la ola de Hablemos calor. Hablemos de ola de calor. Hablemos de ola de calor. No, pero, digo, no, pero pregunto, sí, si、sí, mañana va a ser 40. Pero、escucha. digo porque me parece que son dos o tres días con temperatura superior a 35 grados. Estamos en eso. Sí, sí. 36 hoy, 40 mañana, 36 el miércoles, 35 el jueves. Y baja el viernes. Baja a 31. O sea, el jueves debe estar prevista alguna lluviecita de noche. No, algo ¿No? nublado.、Ah. Viernes con un poquito de viento. Sábado 35, domingo 35. Si en este rato no estás pensando en un amigo, amiga o amigue que tenga pileta, el, estás pensando en algo ¿Qué que. ¿Qué preferís, pileta o aire acondicionado con ventilador? Y lo que pasa es que desde hace un tiempo a esta parte, el único momento que yo disfruto es el, con el aire acondicionado.、Claro. No, no tengo pileta. No, ya sé, pero la podrías buscar también, qué sé yo, si, si te pero, interesara. Qué sé yo, a mí me... Por eso no es un deseo. Mira, si yo hoy tengo que elegir, prefiero ir a una, pilética, una pileta pública que a una pileta que me invite. Ajá. Oh, pero que tenés amigos r e o r <risa> t i v o s Al revés, yo soy r e o r t i v o Bueno. Pero r i m que no me invitan, pero si me、no, invitaran. Yo... La verdad que prefiero ir a una pública. No, porque voy en otra, en onda de no me importa nada, me siento ahí, me tomo unos mates, me voy cuando quiero. Si quiero, hablo con alguien, si no, no hablo con n a d i e Para mí, la pileta, yo no sé si tiene que ver con la edad. Capaz que tiene que ver、ah, con la edad. Ah, puede ser. Yo, yo puede la pileta、ser. ya le, le rehuyo. Ah, vos ah, le rehuyo. Es una cosa que me da más calor que alivio. En serio, a mí dame aire、ah, acondicionado、sí? y ventilador y me y te、ah, tiro las patas ahí. Bueno. Prefiero eso. Bueno, está bien, qué sé yo.、Bueno, ¿Sobre gustos? No, por supuesto, más vale. e、eh, Son m m e t o son momentos en estos de, de, de finales de año de un poco de balance, por un lado, ver qué hiciste, qué no hiciste, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer. Balance 2025, qué añito, más madera. Bueno, y ni te digo para los sectores populares y los sectores del cooperativismo,、no. del. Los sectores este, de organizaciones sociales y políticas y de trabajo. Fue un, sector tremendo, un año tremendo para, para ese sector.、Eh, y en estos días se juntaron algunas cooperativas de trabajo、eh, también con el gobierno provincial, en este caso con Fabián Bruna, que es el subsecretario de cooperativas de la provincia de La Pampa, un poco para este, cerrar el año, pensar un poco lo que se hizo, qué se puede hacer. Si se pudo haber hecho un poquito más, si se contuvo lo suficiente a cooperativas de trabajo, que algunas de ellas se cayeron, según el propio Fabián Bruna. Y también proyectar algo para el año que viene, aunque el propio Bruna dijo que lo que viene va a ser peor de lo que pasó. Así que un panorama más sombrío del que estamos transitando. Sí,、eh, tuvimos una muestra en los días previos a nuestro descanso. Con la sanción de un presupuesto que va en ese sentido. c a r a r g a d o de recortes sobre qué? Sobre lo que. Educación. La educación, la salud y. Ni te digo, el movimiento cooperativo o el gobierno nacional no lo tiene en cuenta, más que no lo tiene en cuenta, lo quiere pisotear. Es, es uno de los sectores sobre los que más odio destila ideológicamente. Y、eh, bueno, este, estamos en ese plan de resistir. Y de aguantar. Nadie, nadie le pregunta por qué a, a, a algún funcionario nacional ...de por qué se las agarró tanto con las organizaciones. Porque、en、odian. Caso... odian el, no, no, pero lo, digo, lo... eso por ahí hasta lo decimos nosotros, pero digo, no, alguien ellos... que diga, che, ¿por qué te metes con esto?、Si、Porque esto... In interpretan que lo que llaman colectivismo es、sí. el, el, un modo deplorable de organización humana, ...y que así como la justicia social. Es una cuestión aberrante. Juntarse para hacer cosas、eh, está mal visto.、Eh, es el reino del sálvese quien pueda. Y, y interpretan la vida así.、Y、la、claro. vida en sociedad creen que es un cúmulo de arrestos individuales. Donde la meritocracia del macrismo nos quedó chica en ese sentido. No, pero、eh, hoy es este, absolutamente cada cual se tiene que hacer lo suyo y. Y si tiene que cagar al de al lado, que lo cague, porque vale todo. Claro. Es así. Increíble que esto también sea apoyado por el voto popular. Eso es tremendo que también estemos、eh, pasando por esa situación. Vamos a escuchar unos minutos a Fabián Bruna, que es el subsecretario de Cooperativas. Estuvo en conjunto con un grupo de cooperativas de trabajo, incluida también nuestra radio Kermés.、Eh, haciendo un poco el balance del año y pensando qué puede llegar a pasar en el 2026. Malo por, por el contexto nacional que ha pegado duro, no solamente a las finanzas con iniciales y de, con esta política de, de discriminación hacia de Pampa y hacia, en todas las provincias en general, pero particularmente hacia la nuestra,、eh, que ha hecho que bueno, algunas cosas van a ir cambiando. Por otro lado, sí hemos logrado ganositas. e e n r r Tenemos que decir que al, el sector cooperativo se, se ha achicado. Hemos perdido el primino en muchas cooperativas, algunas cooperativas de trabajo que han decidido disolverse. No deja de ser una nota negativa el que es m e n t a n e o Quizás no sea responsabilidad del todo nuestra, pero, pero bueno, probablemente las cosas que hemos podido. Gestionar o que tenemos a disposición de las cooperativas sean suficientes para garantizar que, que sigan existiendo. Pero bueno, vamos a seguir poniendo e esfuerzo. Creo que vamos a tener un 20-26 muy duro. Hoy se ve muy complicado el año que viene en un contexto de una economía que se está achicando y en un contexto donde bueno, las finanzas públicas también se achican. Entonces, lo que hasta hace pocos años el Estado era el motor de la economía y de la actividad y la generadora del consumo, y,、eh, hoy no lo es más. Hoy ya no lo es más. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión de que el Estado se corriera de un apoyo puntual a todo lo que tenga que ver con una organización, como recién decía Juan Pablo. Por un odio visceral que tienen a, desde el gobierno nacional, que nunca explicaron por qué, y, y, pero nosotros podemos interpretarlo de esa manera,、eh, se la han agarrado con un grupo de personas que se organizan para salir de una crisis, porque para eso son, también se han creado las cooperativas. En medio de una crisis, las personas se organizan para poder pasarlo un poco mejor, o por lo menos no tan mal. Y la verdad, que el gobierno nacional, con un presupuesto que achica por todos lados, pero que por otro lado, por ejemplo, le permite no pagar impuestos a las personas que tengan monedas de oro, embarcaciones y alguna otra cosa más, este, a esas personas que no paguen impuestos a esas personas. Pero le sacamos a las cooperativas, a las mutuales, a, a todo lo que tenga que ver con organización, y te digo. A la educación. Cuando uno ve el presupuesto y se dice, eso votó, por ejemplo, Daniel Kroneberger, entre otros, ¿no? Entre、mm. Victoria Aguala también. O sea, eso votaron. Porque Sí, hizo... en el caso puntual del artículo que ajusta sobre la educación, Kroneberger votó en contra. Claro. Pero en、arte. general en votó. En general a favor. De... Apoyó. Sí, y no solo Kroneberger, sino.、Eh, Digo, senadores referente... y senadoras del peronismo. Claro, pero referente pampeano. Con sí. de Berger Guala y b e n z u s a n no, por supuesto. Digo,、eh, también esas personas pasan por acá, andan por acá y, qué sé yo, por ahí tienen algo para decir, no sé, me parece, o deberían decir.、Eh, Nelly Castillo es parte de Tercas, que es una cooperativa textil, justo, justo una textil donde han abierto las importaciones por doquier y han dejado en banda a, a empresas. i m p o r t a n t í s i m a s textiles. En la Argentina hoy、eh, solamente 32 eh, eh, máquinas de 100 funcionan. El en el área por, textil. En el área textil de 100 máquinas, 32 están funcionando. Una locura. 78 están paradas. Esa es la Argentina de hoy en dos años, porque hasta el 23 funcionaban las 100. Ahora,、sí. 32. No, no, ¿Pero por qué? Porque te abren la importación y cuesta más barata una tela que traen de afuera que te la haga un tipo que está acá a la vuelta de tu casa. Y no solo por eso, sino porque además este, lo, lo ha explicado、eh, Calzatex acá,、eh, no le venden a nadie. Claro. Que es, son los dos costados que fulminan al sector textil: la importación de chucherías, que cada chuchería que así le v a l a los consumidores de eso, y. Que no le venden a nadie. Es decir, le, las personas dejamos de comprar zapatos,、eh, ropa y, y elementos que se confeccionan con lo textil.、Eh, Nelly contó ahí, adelante de todos los、eh, compañeros y compañeras de las cooperativas, que muchas mujeres la pasaron muy mal durante esta primera fiesta, que fue el 24 a la noche. Yo siempre digo: yo tengo un compañero de vida. Una jubilación de mierda, pero ellas, ellas están l l a e s solas, entonces es muy difícil. Pero siempre digo una cosa: yo, si de algo sabemos nosotras, las mujeres, es de resistencia. Entonces, yo junto con, con las compañeras que me abrazan todo el tiempo, trato de llevarle a mis compañeros. Hoy no están acá por lo mismo, porque no la están pasando bien. No la están pasando bien. En la fiesta,、eh, varias de ellas no tuvieron nada para su mesa. Nosotras, las que poquito teníamos, la quisimos acompañar, pero bueno, saben ustedes que no es, no es lo mismo. Pero bueno, yo quiero agradecer a Fabián, que nunca nos soltó las manos, siempre nos está d a n d o una mano. Carla, Silvana también, Agustina, bueno, todas. Si tengo que nombrarlas todas, todas, porque cuando me hablan, para mí es un aliento. Cuando me escriben, cuando están, es un aliento. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Resistir y resistir así colectivamente. Ahí un poco planteaba lo que se puede hacer desde este lugar con las políticas que implementan desde la otra vereda. En La Pampa el, el, el panorama es distinto, pero también convengamos que. La torta esa para repartir se hace más chica porque viene menos plata de nación. Y bueno, este, lamentablemente se han caído algunas cooperativas de trabajo que se habían podido este, levantar, este, se habían podido crear y también con, este, con, una, con una ayuda del gobierno nacional en su momento con la implementación de. Este, del gobierno de Alberto Fernández, donde habilitó la posibilidad de tener una cooperativa y no tener tantos, tantos problemas legales. Este, digamos, les dio una mano para que no sea tan complicado ese camino. Bueno, ahora, lamentablemente, algunas cooperativas de trabajo en Santa Rosa decidieron ir por otro camino, el individual, porque el colectivo, lament lamentablemente,、eh, no, no podían subsistir. Por eso es que deciden. Lo que pretende el gobierno nacional, que te salve solo.、Mm. Eh, el movimiento cooperativo en La Pampa es muy fuerte, tiene mucha historia y raigambre, y es un momento de los peores de la historia, posiblemente el peor. Pero hay tanto、eh, recorrido y tanta historia, y, y tanto que depende cotidianamente de las cooperativas, que aún los sectores. Que reniegan de esa organización, muchas veces con discursos vacíos, repitiendo como lo s c u e s t i o n e s tienen que terminar reconociendo. Hoy vivimos en Santa Rosa esta, esta puja de Clarín por querer, por pretender este, desplegarse, y vecinos y vecinas que dicen: Sí, yo quiero que venga Clarín porque el servicio de la cooperativa no me conforma. Quiero competencia.、Eh, yo no sé si es que, es que siempre hay que mirar el. Con un poco de optimismo, porque si no te, te tenés que salir del camino. Pero no es la primera vez que pasa esto. No,、eh, duele, hay que pelearla, hay que soportar. Queda gente en el camino, lamentablemente,、claro. quedan personas en el camino. Pero tarde o temprano la, las cartas se vuelven a dar de una manera que de, esto ya pasó. No es muy distinto que lo que ocurrió en los 90, que lo que ocurrió en la dictadura, desde, en cuanto al sistema económico, me refiero. Hay cosas que se repiten cíclicamente. Y lo que en La Pampa tenemos como enseñanza es que esas cooperativas siguen siendo fundamentales en la vida cotidiana. Es decir, cuando vos te levantás y prendés la luz, cuando se muere un familiar y tenés que. Eh, hacer un servicio de velatorio, cuando tenés que ir a, a una enfermería a medirte la presión, cuando te tenés que conectar por internet para conversar con un pariente que está en el exterior, en, en lo cotidiano, en todo eso, están las cooperativas y van a seguir estando. Les guste a estos tipos o no, peleándola más o menos, pero ya va a cambiar también todo esto.